Son todos los teléfonos. Buen día, Ricardo Sámeto, bienvenida control Z. ¿Cómo Gracias, señor Sebastián Tatarano? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Apago todo porque no es un papel que sube en esta la idea, ¿no? Pues sabemos quién es por lo menos. No, no. O sea, 8627. Pero es un número ah, privado no, o es no un querido? saludo. No, un número. Ya llama mucha gente, ¿viste? Trabajo, cu cuestiones de trabajo. ¿Cómo Perfect. lo cómo andas? Bien. Eh, con un sí, un poco enfermo Un poco enfermo, sí. contando recién que por ahí se desmaya al, al, al aire Sí, y el señor Javier buenísimo. Landó se relame ante la posibilidad de Nos opera hoy Javier Landó De ser el operador de tan bienvenido, malo momento Bienvenido al, a la Argentina Si sí. no sé. sí, ustedes ven que, que bueno, que me, me caigo eh, redondo ponemos un efecto, <risa> no importa, es radio, lo vamos, la vamos a zafar, no tengas problemas Yo sigo hablando te sacamos, te tomamos un diario y seguimos con control z Perfecto. Bueno, bien, el fin de semana, más allá de este tema de salud, más o menos, ¿bien? Sí, muy relajado. Bueno, hay problemas, cortes en las rutas en la General Paz, ahora les informamos un poquito si están viniendo de algún lado a la capital o están saliendo a la capital. Mientras vemos en la tele que Obama está viendo si bombardea o no bombardea, si le tira o no le tira a Siria complicadísimo escenario claro. internacional del que no vamos a hablar en este programa, porque este no es un programa de política internacional. De ni la, de aviones de, bombarderos, de la ni que de barcos, ¿cuánto? Nada. Nada, más nada. que si le sí, dije, no puedo decir. Es un programa de tecnología, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. un poco de negocios, un poco de vida digital. Saludamos también a Yamila Beti, que es nuestra productora. Vino Se vino de musculosa. Hoy. Se vino de musculosa. Está Yo estoy Estamos a 15 grados. Ya estamos 15 grados. Sí. No sé si es Yo vine musculosa. con la bici. ¿No? con la bici y estamos en ese momento en el que ¿Si te abrigas? Yo tengo un suétercillo de hilo. No? Sí, sí, de hilo. De hilo. Sí, Voy a la moda, ¿sí? a No, a la moda, no debe tener por lo menos Y bueno pero vos, vos viste Entonces, que, lo, que lo retro viene a ser así <risa> Sí, sí, sí Pero yo lo uso sin, con continuidad <risa> Lo mío no tiene, no tiene un periodo de descanso Va, corredito Pero bueno, eso sí ¿no? Pero estamos decidos en este momento En que bajo en la bici Digo yo porque para mí es algo no, Importante que sufro Sos, día a día Vas con la bici Y si te abrigas te de calor Si vas una remerita sola Está un poco chifletín todavía eh, Pero para hoy se esperan unos 21 grados O algo así Bien. menos que la semana menos, que la semana, menos pasada, que la semana pasada, pero ahí ya estamos, estamos medio o sea, primaveral. Faltan Va a haber un frío en algún momento, Escuchame, se complica falta, septiembre siempre. Faltan 20 días, o sea, ya está. Ya está. Paremos de hablar del clima, por Dios, porque es, un, es, es una vergüenza. Hablar de clima es una vergüenza. Le mando y, un saludo a mi amiga Cecilia Segri que nos está escuchando desde Carilo. Muy bien. ¿Dónde debe estar precioso? Suponemos. ¿Que hacer un frío, Carilo? Ah, eh, estarle ahí. al solcito o yo veo. A la playa. Bueno. Te lo cuentes, eh, por alguna de las vías, porque tenemos eh, Twitter, Facebook Claro, ¿cuál es nuestro eso? Twitter? No, Facebook no tenemos, claro, ¿no? No, tenemos, va a el nuestro. Sí. Arroba, control, Z, la letra Z Radio, y si no, pueden... Eh, Mandarnos dejarnos... un mail a aire, arroba, control, Z, con las cuatro letras, radio, punto com, o entrar a www.controlzradio.com, punto ar, SZ con las cuatro letras, eh, y dejarnos comentarios, saludos... Recetas de cocina Exactamente Hice torta Ajá Con la máquina de hacer pan no No la No de se hacer... puede hacer tortas Con la máquina de hacer pan Perdón mi ignorancia Probablemente ¿verdad? se puede Yo digamos Si sí se puede hacer Se puede decir Lando que sabe sí. de todo lo que, se puede, lo que se puede hacer seguro Es el bollo para pizza Que eso sí lo hemos hecho eh, Pero que no tiene nada que ver Con la torta que te acabo de preguntar o sea, No En te... otro orden de cosas No pero tiene que ver Con la máquina de pan Con la máquina sí, de, sí, de pan Yo te pregunto por torta por torta No no no se puede No, pero es una torta que saqué de internet y anda, va como piña o sea, Eh, ¿cómo si, es? Si la puedo hacer yo, la, se la hace una piedra y te saco la torta ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vos realmente creés que yo voy a acordar Pero, el, bueno, el, es un resultado un, final Es un bizcochuelo, sí Duro y... Triste T Triste No, triste, sale, pero sale, te atrás ¿Sí? Prometo que el fin de semana que viene, el fin de semana lunes que, el... que viene voy a traer el bizcochuelo ¿Sí? Y lo vamos a comer al aire Bien Eh, budín de zanahoria Comí el otro día <risa> Una rareza para mí ¿eh? Yo soy un... No, bueno, sí, es, es un poco raro Budín de zanahoria Que llegó una compañera Beggy a la redacción uh -huh. me, Lo miré con mucha desconfianza, pero muy rico Me gustó, me gustó No, está ¿no? perfecto eh, es Raro Echaz un chorrito de aceite, ponés unas rúculas <risa> No, no, es dulce, dulce sí, sí, sí. Polémico Vale, vos no, no, no, no, no probaste nunca Creo que no Hay que probar Ricardo, hay que probar sí, todo por Hay que probar todo y el budín de zanahoria es una buena forma de, de empezar A probar cosas distintas Te sí. lo recomiendo Es famoso internacionalmente Digo, se come en, en, en muchas partes del mundo También es famoso internacionalmente Skype Sí, sí. Que sí. Eh, cumple 10 años Qué groso que es Ya, para arrancar, ¿no? Para arrancar, ver, lo sí, estuve usando, del, del lo, lo estoy usando el fin de semana, eh, a mí con videollamada está, y todo Me está hinchando un poco la paciencia, Skype, todo ese cambio que hizo con la integración de Skype Esa integración me, me molesta un poquito, me molesta, no me anda, se me cuelga La gente no sabe si está conectada, si está desconectada Le aparece un socotroquito verde de Skype viejo que si está relleno, si no está relleno Mucha complicación Sí. Yo antes eh, chateaba mucho con MSN eh, con, ¿Sí? con mi no, señora MSN. madre sí. Y ahora no, no sabe si estás conectada Si no está conectada Yo creo que en esos Complicado. casos, yo creo que en esos casos eh, Sobre todo si lo vas a usar para chat Nada más Sigue siendo más conveniente usar En este caso, ahora Un programa de terceros Que te deja igual conectarte a la red de Skype O del Messenger sí. Pero que es solamente para chatear Y que es como más eficiente cosas En el celular, por ejemplo Si tenés eh, un Android Podés usar Skype para chatear A mí, a mí, a mí personalmente Me resulta mucho más conveniente Un, un cliente de, de chat Que se llama IMO I -M -O, Que es gratis Vos te lo instalás Y podés chatear con Skype, con Google Talk Con el, con con el ICQ, no sé con varios Lo tenés todo concentrado ahí Funciona muy bien Y es un poco más livianito que el Skype sí. Como está preparado para también tener, tener videollamadas Que se yo Para algunas cosas es un poco más Va a los, a los trompezones Bueno Estoy, Skype... perdoname Para Windows Phone Lo mismo Vos tenés puedes usar el Skype O puedes usar el Messenger Que viene integrado la, al sistema de mensajería de, de, de Windows Phone Para mí Para chatear es más más cómodo del otro ¿Y todavía funciona el Messenger eh, per se En los, en los mobile? Sí Sí, o sea, sí. no se integró como en el desktop. No, sí, se integró, pero en el caso podés Windows chatear, Phone... Podés decirle, quiero chatear con el message. Tenés, claro. Bien, bueno. Skype tiene 300 millones de usuarios activos por mes y más de 2.000 millones de minutos consumidos por día. Sí, es uno de los digamos, mayores... Está es, es, hecho para, para hablar, digamos, más que para, para chatear. Sí, claramente, claramente. Es una de las herramientas que, en su momento revolucionó el tema de la comunicación telefónica por vía no tradicional O sea, no por medio de las redes tra tra tradicionales de telefonía, sino por internet Y que, ¿te acordás? En su momento, hace, bueno, cumplió 10 Hace 3 o 4 años hablaba de que era el fin de la telefonía De que sí. se terminaba todo Bueno, de hecho, perdoname, sigue siendo hoy eh, Si vos lo tomás como una como un, un proveedor de telefonía internacional Es, sino el más grande, uno de los más grandes Sí, totalmente o sea, no, en no, minutos no, consumidos, en minutos consumidos y minutos pagos. O sea, no estoy hablando del, del, de la llamada Skype a Skype que es gratis, sino lo que sino el, el paquete que puedes comprar, el que puedes comprar. comprar para llamar un, a un teléfono fijo o móvil con un número, digamos, ese si no, no, es si no es el primero es uno de los más grandes. Y además es el único proveedor global básicamente de telefonía cuando las las, las las provisiones de telefonía están siempre acotadas por región y por licencias y por países obviamente que no es telefonía tradicional obviamente como decíamos pero digamos eh, es telefonía por internet debe haber otros proveedores de internet pero no del tamaño y de la cobertura que debe tener Skype, ¿me animo a decir te parece ¿Puede ser? ¿Lo ¿Puede que ser? ¿Puede ser razonable? Sí. Puede ser, y si no, si debe no? no? pegarle el palo por ahí más sí. o menos. Bueno, Skype que como decíamos eh, es de Microsoft y Microsoft pagó hace dos años casi 6.000 millones de euros para quedarse con eh, esta aplicación. Un fortunón podemos decir. Un billete, una empresa que había pasado antes por Ebay, que fue fundada por unos... Eh, ¿Los de...? ¿Noruegos, suecos no, por ahí? ¿Holandeses? ¿Holandeses no? ¿Vendras? El, por ahí... Los Países Bajos, los Países. unos escandinavos, podemos los decir. Unos escandinavos barra Países Bajos y ahí estamos. Sí. Bien. Bueno... Pará, eh... Eh, y otra, otra de las grandes... Otra de las cosas interesantes, vamos a decir, que tiene Skype, es la multiplicidad de, de plataformas y formatos en los que está presente. Todos hablamos de bueno, pero... Apple tiene FaceTime y Google tiene Google Talk o Hangouts ahora yo Otro sí. cambio que no me gustó, pero terminé la idea después te completo. Sí, eso es absolutamente cierto, pero Skype además de estar en todas las plataformas móviles vos podés tener Skype en la tele hay teléfonos que solamente, digamos, teléfonos fijos que además se integran a, a la red de Skype, podés tener Skype en eh, la consola de videojuegos, digo está como en muchas más este... Muchas muchas más plataformas y lugares que, que sus competidores Bien, bueno, hablábamos de Hangout y de... Y de... Eh, la muerte del que Google No, no, de Hangout y, y claro, de Google, de, del Talk y demás Por sí. ejemplo, hoy en mi casa volvió a aparecer el chat de, de Google Después de por lo menos 10 días que no andaba Aparecía ahí conectando, conectando sin ninguna razón sí. Y hoy apareció review de vuelta ¿En la PC? En la PC Quería dar esta noticia para para toda la gente que estaba preocupada porque no me veía chatear el fin de semana. Sí. Bien. Eh, bueno, hablando de Hangout, hoy escuché por ahí, vi por ahí en Twitter que a las 22 horas va a haber un, eh, una multiconferencia entre eh, los autores del video de María elena y Enrique... Sí, el, enrique, el, el video niño, viral este el niño rodríguez el niño rodríguez y más van a interactuar entre los entre los eh, los autores del, del, del corto este que si no lo viste todavía Poné Mariela enrique en, en google y vas a ver que es una es la historia de una persona que encontró en algún momento un, eh, una cinta de un viejo contestador sí. telefónico donde había ni una sola palabra, una sola más, palabra, se llama. palabra. tiene gracias a, a, a nuestra productora que, que nos avisa exactamente ganó varios premios según nos aporta también nuestro eh, nuestro operador y eh, es un nada un videito lo ven haber visto salió en todos lados en la tele que se yo una señora que dejó un par de mensajes eso fue encontrado mensajes en un computador viejo contestador telefónico a cassette esto fue encontrado pasó por varias manos hasta llegar a algunos editores y gente relacionada con, con los guiones de corto cine, edición y qué sé yo y armaron un, un corto que, que ganó algunos que hay algunos premios y que yo y se hizo viral zarpadísimo en los últimos en los últimos días. Así que y que, que explotó, por라me, por segunda vez cuando después de que ya todo el mundo estaba fascinado por el corto de, de María Teresa de Enrique cuando María apareció. Teresa o María Elena, dije Ma sí, María, María, María Teresa. Teresa. María Teresa. Cuando apareció, aparecieron María, María Teresa y de Enrique. Apareció, viven en viven juntos todavía. Viven juntos todavía en Mar del Plata. Sí. Eh, primero salió como una notita en no una notita en, Digamos, definitivamente una nota relativamente corta en, en clarín eh, explotó pues decía por segunda vez y de hecho si no no sé si en gente o en claro me parece que fue en gente le hicieron una nota, le hicieron una nota ah, con no 14 fotos de ellos dos eh, la casa donde viven eh, todo las toallas que hablan las, el, toallas, las toallas la, la el, toalla y del toyo la, la toalla y del toyo todo el mundo está muy preocupado por la toalla y del toyo le preguntaron qué onda con la toalla toalla la toalla y del toyo sí. qué sé yo y ella que sigue con un tono un poco ella imperativo ser, respecto sí. a, su, a su marido ¿no? Ella él yo, sigue siendo lo voy a decir con digamos con total displicencia total ¿Puera? para opinar de lo que uno no sabe ella debe ser Difícil de llevar. Debe ser un comecoco importante. Sí, sí difícil. Un, difícil. Sí, debe ser. Pero sí. lo decimos mucho respeto a una persona que no conocemos, de cuya historia sabemos apenas una pequeñísima parte. ¿Te imaginas 20 años potenciado? Esto pasó más o menos, calcular eso en el no, 91. En el ¿91? No, antes, antes. En el 91 te imaginas 20 años después eh, se incrementa, ¿no? Es directamente proporcional la... la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 acércate a la red de concesionarios oficial FIAT y comenzar a disfrutar el nuevo FIAT 1 importador FIAT auto argentina S.A. domicilio Carlos María de la Paulera 299 capital federal origen del producto Brasil precio de lista del pack de seguridad 2500 incluidos TOC 100 unidades promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013 equipamiento según versión Ricardo Sametban Sebastián Catalano Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. Seguimos. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es la página web de este programa de radio que sigue. ¿De esta manera? <risa> de esta manera. Que sigue, abrupto fue. Abrupto. Bueno, te tiro una de tecno intrusos. Dale. Eh, se separó uno de los fundadores de Google. Pero pará. Ay, ma, ay, ¿Por qué se separó? Se separó, pará. Vamos a empezar ¿sí? Arranquemos nuevo ¿Quién y quién? Hay un chabón sí. Que se llama Sergei brin Que sí. tiene nombre de ruso Pero no lo es Sí, sus padres sí. Que un día ya por el 96 97 sí. Agarró y fundó Google Sí ¿No? Con otro nieto Que se llamaba Larry Page Sí, con otro nieto Que se llamaba Larry Page sí. Tantos años después Cuanto veintipico de años después Sí eh, Tiene veintidós mil ochocientos millones de dólares De patrimonio sí. Según la revista Forbes sí. Bueno Ese tipo está casado. Hace seis años. Hace seis años con una señora que se llama Ann wixi, -Wixi, -Wixi. Boy, Kiki. Raro, Boy Kiki. Sí. Bueno. Eh, tiene dos pibes. Tiene dos pibes. Tipo joven. 40 años tiene sí. los dos. <risa> Me pego un tío. <risa> <risa> Perdón, me tengo que ir Me tengo que ir me acaba, me acaba de caer una depresión Que no se puede creer Yo estoy muy lejos Uy, de los 40 Usted un patrimonio parecido No, no pero igual a pero Hay diferencia Primero, la primera diferencia Es que estamos muy Yo estoy muy lejos de los 40 Y la segunda Tendría que ver con el patrimonio no Tenés tiempo todavía con el Tenés tiempo para llegar A los 40 casados Lo que dos? no sé Si voy a llegar a los 22.800 millones de dólares Ahí creo que ya no, no No Creo que ya no llego Voy a hacer algunos millones De acá a unos años Pero no tanto no Perfecto tanto. Bueno, están casados, tienen una empresa eh, genética, de, de investigación genética juntos De la cual ella es... 23andMe 23andMe Que me diga, es 24... un... Cuatro... Claro, por los, los, los, los pares genéticos Los pares genéticos eh, El cromosoma, eso podríamos decir eh, Es un kit que te venden que para que te hagas tu propio análisis En realidad vos te sacás... Tu, tu mapa Tu mapa de ADN, claro, sí Rápido y bastante barato No sé cuándo estará buena, eh, pero Creo que eran 100 horas un, un número así Un poco importante bueno. La gracia era que vos Tengas un, un mapeo genético Que te digan Mirá eh, Acá tenés muy activo esto Que es, se sabe que digamos, Te puede dar mal puede, tal, sirve, tal enfermedad da, eh, Como probabilidades de cosas claro. Sirve para, para Detectar posibles Futuras enfermedades sí. Y adicciones por chicos, también. también Sí, sí, sí son más vulnerable A alguna cosa sí. etcétera, etcétera Bueno, pero para Entonces se casaron bueno, Hace seis años Sergei Sergei y Anne Sergei que no es eh, Sabemos que su eh, Que Larry Page Su compañero Su cofundador de la compañía Es, es el CEO además Está sí. metido Larry Page sí. Está como más retirado Está en el sí. laboratorio Está... Ultracap obviamente es de los que más acciones tiene, por eso la, la, la fortuna esta que no es que tiene la guita en la mano, sino que esos son acciones de la acciones de la compañía, él está dedicado a, a investigación. No habrás visto últimamente con los Google Glass con sí. cara de nerdo Eh, está ahí, con, eh, con eso está investigando es uno de los impulsores de Google Glass del auto que no tiene piloto, que va manejando solo, eh, que anda por California ya está cebado, anda por California solo el auto, <risa> algún día no van a parar sí. eh, sacando <risa> fotos, haciendo cosas, Yo, probando que eh, en un futuro va a haber autos inteligentes por las sí. por las carreteras, aunque el espacio digamos, el, sí. el aire y en Google también trabaja la su cuñada, o sea la hermana de de Ann Woikiki, que es Susan, sí. que tiene un cargo muy top también dentro de, de Google, que en este momento se me escapa. Eh, eh, sí, no sé. Está, ¿Lo está ahí, tenía por acá? Está, está ahí arriba, sí, sí. Es una de las capas de... no, no sé qué cargo tiene, sí, pero está, está ahí arriba. Bueno, pero, con la precisión sí. de Control-Z. No, pero... Eh, una capa, una lo, capa. Lo, lo, ten, lo tenía por acá. Bueno, entonces... Se separaron. Se separaron, bueno. eh, se separaron Larry, Diego, no, Sergey y Anne. Y Anne, sí. exactamente. Seis años, dos sí. hijos. Él estaba muy con el Google Glass. Muy, viste, no te... No te no, no te iban a no te iban a no, un, cine, un sin, nada, vamos, nada. bar, qué sé yo tanta plata tenemos, le decía ya tanta plata tenemos. ¿Y acá, Y yo encerrada acá todo el día con los genes. Con los, con los genes, le decía, porque está con la, con la empresa de mujer. Sí, en, en patas, Estoy podrida. Está bien sí, podrida de los genes. Un, un, un pibe bajo, un, claro. cada pibe bajo el brazo, claro, ¿no? Diciéndole, basta, yo no estudié, yo soy un genio, ¿entendés? Mi, mi, porque además, digo, esto es verdad, digamos, en, eh, esta mujer no es solamente la esposa de, de Serguil Urín, sino que ella misma, digamos, dentro de Google, tenía un un puesto muy alto porque era una persona extremadamente capaz. Bueno, eh, se separaron. ¿Por qué se separaron? Bueno, empezaron los rumores, no se sabe. Pero parece que Sergey, mucho antiojito, mucho antiojito, coquito blanco, sí. coquito viene. Sergey me pasó ese antiojito yo andaba conmigo. andaba en una andaba andaba, andaba, andaba, andaba and, no sé, se, <risa> se supone, no sé, andaba. Para, en paralelo a esto eh, renunció el uno de los ejecutivos Capos de Android, dentro de Google, el sistema operativo móvil, eh, dijo, "Me voy" y se fue a una a una empresa china a trabajar. Sí, ¿no? Hugo Barra. Hugo Barra Brasileño. Sí. Tipo muy capo dentro de la compañía, era uno de los de los eh, que llevaba adelante la estrategia de Android, como decíamos recién, y de golpe renuncia y se va a China. Sí. Raro, pensé, ¿Qué yo, raro? ¿Quién renuncia a Google? ¿Qué trabajo soñado? Bueno, bueno, con mucha guita. Pero era raro el momento, entonces algunas algunos medios digitales, algunos blogs, empezaron a relacionar estas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se decía es que así como Sergey Brin hace muchos años fue novio de Marisa Mayer... La actual CEO de, de Yahoo Sí, exactamente Que también estamos se va capa, capa, capa, vicepresidenta ¿Somos como reales de la el, Entonces se empezó a decir que parte de las partidas de barra Tenía que ver con un problemilla con NextNove Un Nobel. problema de faldas de, de, de, de cuerno no, bueno, <risa> De faldas, no sé barra, si cuerno, se sé, supone Exactamente, es así Y bueno, entonces, hay una novia de Barra ahí dando vuelta Claro, y entonces parece ser que la novia la ex novia de Barra es la actual novia de eh, Sergey Brin Sí Que es esta chica Yo les estoy mostrando acá está con los Google Glass sí, Está no con los Google Glass, por ¿Viste? supuesto No te digo Porque es una chica de trabaja Porque son como los trasnudos de, de, de mesa de noticias Da muy anime ella ¿Media ponja sí. es? Es media ponja, pero en de cara, porque el apellido no... Indica otra cosa Bueno, ok eh, Nada eh, que, okay. En todos todo no, bueno, lados la se puede no, cenar La buena noticia esto es que uno puede ser Un ultra mega Y aún así sí. Llevar adelante una vida de Estaría digamos, pesando los 22 mil millones Me parece, en la, no la sé, ecuación esta sí, chica Vos llama, crees en el amor, ¿eh? en el amor. Esta chica se llama Amanda Rosenberg la que es? No es muy ponja Igual, ¿no? no bueno, pero acaba de el eh, es, la, es una, una está en la parte de prensa aparentemente de, digamos, eh, de, de la, la comunicación son? Son se, le tiró, no. se le tiró se al cuello, no. se al cuello, no. cuello lo vio el ruso Gracias. lo el ruso medio que me separé me secaré tengo no le dio tiempo ni a sacarse los google glass no no no, no se le tiró se, le sí. tiró, se le tiró. bueno entonces no corrían las minas en los pasillos de Google para ver quién llegaba primero no. a la oficina de Jerry de Sergey que está el al fondo porque está en la parte claro. de investigación El muy tímido igual sí, 26 años tiene esa está bien un gros. No, un pero no es linda. Pero chico, aparte ¿eh? lo chó, ¿viste como los, los reyes, los luises en la Francia de, de, de 1600, 1700 que mandaban a los, a los a los competidores a la guerra, digamos, el esposo de alguna que les gustaba, lo mandaban claro, a un a Andra y volver pasado mañana. Y, y exactamente, y ahí sabía que que la quedaban allá sí. lejos Y bueno, estaban ahí con las doncelias a su merced Acá está Hugo Barra El, el, el deyectado Con por eh, una cuestión de con, la, con Amanda De solidaridad, me hace acordar A una chica de prensa de Argentina mm. Amanda, que la acabo de conocer en este instante Por foto, no voy a decir el nombre bueno, pero me... es Por libre. una cuestión de solidaridad con Latinoamericana, estamos con Hugo Estamos con Hugo, estamos Hugo a full yo, yo a lo, no ahora, sí, Se claro. fue a Xiaomi la lo empresa Xiaomi China pasado, sí. Ah, lo entrevistaste ah, ah, es amigo de Control Z Es amigo de Z, Control Z Bancamos a Hugo <risa> Seguro se está escuchando ¿no? Y si Hugo oh, Si hay que ir a China Bancar sí, los trapos Vamos, sí, vamos eh. a tranquilo Que vamos para allá sí, Es interesante de Que se haya ido a, a Xiaomi Que es una empresa china Que está haciendo Celulares con Android Evidentemente eh, Y que es una empresa Dentro de las empresas chinas De las muchas empresas chinas Que hay que Están haciendo Es la que copia a, a iPhone Es la que la que copia la, la que, que es la que, la que lo homenajea la que toma re, la que se inspira la que tiene como una visión similar la que tributa bien <ríe> nuestro operador ciertas cosas de la visión que tiene Apple. Ponés un iPhone y ponés un Xiaomi y cuesta un rato. No, ya no. ¿No? Cuando salió era todo el mundo decía, eh, chabón. ¿Hubo un tema de demanda y eso? ¿Hubo alguna cosita cruzada? Sí, alguna cosita poco hubo, porque, digamos, en China es medio complicado el tema, pero... No te dan ni pelota. No te dan ni pelota, tal cual. No, lo que sí es cierto es que de los fabricantes chinos es uno de los más conspicuos y uno de los que más apuesta por el diseño y por hacer productos de muy alta gama. En general los chinos apuestan al la volumen y al, y al, y al, al, precio, y al precio Lo cual de, en general eh, Implica una calidad dudosa o, No, siempre, no ¿eh? siempre Algunas veces no de, siempre, de, de otra parte Mejoraron bastante bueno, el tema de la calidad Estos son uh -huh. unos los que están en la avanzada en ese punto eh, en, en la idea de decir Bueno, hagamos un producto de mucha, mucha, mucha calidad Y ellos tienen una De hecho tienen una Una interfaz para para Android Una modificación de la interfaz de usuario De Android que se llama MIUI que eh, es muy popular en el resto del mundo y que vos te podés bajar a tu teléfono si así lo quisieras bueno ok vamos a así que nada, a... le mandamos un abrazo a... le mandamos un saludo a Hugo a por, nada, está, está por este mal momento que está pasando se ha llevado una, un billete ¿sí? y bueno por lo menos exactamente bueno Hugo que ya debe haber llegado a, a China le mandamos un saludo que se ponga su propio emprendimiento eh, <risa> que se ponga, se ponga un maxiquiojo viste con Me China vendés que todo vendés ya cualquier está, cosa hay tantos que vendés claro Bueno, nos vamos a, a una tanda mientras vemos en la tele que eh, hubo fútbol el fin de semana. Obviamente eh, ganó Boca, perdió River, independiente sigue sin ganar, argentino. Hoy juega. Hoy juega. ¿Qué hora? A las 15.10 con Arsenal. Chicos. A las 15.10 con el Arsenal. Arsenal. Bien. Bueno, va a haber eh, definición olímpica estos eh, estos días acá en, en Buenos Aires. va a definir la sede de los Juegos Olímpicos del 2020. Eh, Vienen varios grosos de las ciudades... Eh, las ciudades que compiten, que son Madrid, Estambul y otra que no mata. No. Bueno, vamos a una tanda y después de la tanda le contamos con la otra ciudad que compiten por la sede de los Juegos Olímpicos 2020. Ahí volvemos. Masacre, era Masacre, como sí. se llama el tema? Ah, no, no. Nuevo día de masacre del año 90 y pico, pico año 90 y pico. Eh, operador, soy Fernando. Pero ahora no vamos a hablar de, de masacre, sino que vamos a hablar de un, un término que está dando vueltas en los últimos años, sobre todo. Y en, en este año en particular está teniendo bastante movimiento, que es algo que se llama la Internet de las Cosas. Y para entender un poquito más, ¿qué es esto de Internet de las Cosas? Es que estamos eh, en comunicación con Emiliano Spinella, que es Regional Product Manager, ponele, de Level 3. Hola Emiliano, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen tal, día. Adriana, ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bien. bien. Todo en orden. ¿Nos podrás contar un poco qué, qué hay detrás de la idea de, de la Internet de las Cosas? Sí, ¿cómo no? Bueno, hasta ahora nosotros el Internet que venimos experimentando es el Internet de las personas y las máquinas. O sea, nosotros <coughs> habitualmente estamos interactuando a través de una computadora o a través de un celular. Interactuamos personas con máquinas. El concepto de Internet de las Cosas justamente es que las máquinas empiecen a interactuar entre sí, que se puedan comunicar de una manera sin esfuerzo, digamos, y que puedan generar información. Así empieza Terminator, ¿no? Con claro, una... exacto. Eso es Skynet, digamos. <risa> Skynet, ahí se pudre todo. <risa> sí, tal cual. Pero <risa> Skynet era algo más bélico. Esto es claro. un poco más bajado al, a, al día a día cotidiano. Más de licuadora, más de licuadora de la barropa claro, de la dera. tal Bien. cual de acceso de control a tu casa, claro, exactamente. Exacto, del control de acceso a tu casa, no sé, la cerradura, controlar la temperatura y principalmente... Sería así como internet en todos lados y exacto. con todo funcionando, todo conectado a, y mandando información y recibiendo sí. información sí, sí, de tal la tal red, ¿no? Tal cual, es como un internet de internet. Claro. Si lo querés ver de esa manera. Y sí, mucha de esa y mucha esa interacción Eh, ...inteligente, de alguna manera, ¿no? Que no, sí, no tenés que estar atrás igual. haciendo determinadas cosas... ...sino que el sistema lo hace por sí solo. Claro, sin que participe la, la, la persona, digamos. Claro. Exacto. Vos, vos mencionaste inteligente... ...y uno de los términos que está en boga, digamos... ...dentro de todo lo que es Internet de las Cosas... ...es, es Smart, en inglés. Se habla de Smart Cities... smart eh, ...Fábricas Smart... ...se habla de to, todo inteligente, digamos. Uh -huh. Y también esto va a tener un impacto bastante grande... ...en todo lo que es ecología porque una de, la, de, de las cosas que agrega, que suma, es la medición y el consumo óptimo de, dentro de un hogar de, de todo lo que es la energía eléctrica, el gas, etcétera. Que eso es algo que quizás nosotros hoy no le estamos prestando mucha importancia dentro de lo que es el, el uso hogareño, y quizás acá en Argentina tampoco, pero para los próximos años, a nivel global, el, el consumo de energía es un, es un tema crítico, eh, si queremos seguir viviendo como vivimos. Entonces, eh, ahí va a tener un impacto también bastante grande. vos ima Ustedes imagínense que hoy en día, no sé, de noro de sur, acá en, en Argentina, cada vez que va a, a chequear los medidores, pasa una persona sí eh, cada dos meses, no sé si cada uno, cada dos meses, y lee medidores. Sí, sí, anota, uh -huh. anota, anota en, la, en, en algún, en algún claro. o sea, ya no en un planilla, me imagino, pero Exacto. algún dispositivo sí, electrónico. Sí, un dispositivo, pero eh, justamente no, no, no tienen algo centralizado que desde, no sé, un centro de operaciones de la empresa que provee energía pueden eh, automáticamente tomar a ver cuánto vos consumiste en tu casa. Es bastante manual, si lo querés ver de, de alguna manera también. Sí, parece un poco raro, ¿no? Una red eléctrica que ya, digamos, está está eh, cableada, por decirlo de alguna claro. manera, y que tenga que tener esta esta este este control eh manual, ¿no? De claro, ver... sí, lo mismo pasa con el gas. Claro. O sea, el gas es, vos tenés un medidor completo. Bueno, hay, hay digitales, ¿no? Pero eh, yo los que veo son analógicos sí. y también tenés una persona que va... Y que, y que mes a mes están midiéndolo. Después, un sí, sí. impacto bastante grande en to, es en todo lo que es logística. No sé si alguna vez eh, vieron ustedes el, el tema del tracking para algunas empresas grandes de, de correos. Claro, eh, las, la que se usa en general con, con, con etiquetas electrónicas que te permiten seguir... Tal eh, cual cualquier producto que vos mandaste, si alguna vez compraste por internet, por ejemplo, en algún sitio del extranjero, te permiten dónde está dónde está mi paquete y lo vas claro, lo vas por siguiendo por medio de esto y en realidad lo que es es un un chipcito que se conecta a un sistema y te va diciendo como cómo cómo, claro, va, cómo va evolucionando Exacto. ese paquete, Exacto, cómo cuál, se va moviendo, va por dónde va pasando, pero claro. El sistema como está armado hoy eh depende de que ese paquetito, que tiene esta etiqueta L, L, L, electrónica que vos mencionaste, sí. le pasen tipo un lector de código de barras. Claro ¿no? que Cada que paquete que entra le pasan el lector de código de barras. Bueno, imagínate que en algún momento no haga falta pasarle el lector de código de barras y que vos puedas entrar a alguna página web y puedas ver, independientemente de que pasó o no pasó por el lector de código de barras, dónde está ese paquete eso de vuelta también, es internet de las cosas, imagínate en en el uso digamos cotidiano nuestro serviría, estaría, ah, mira que bueno, puedo ver en el mapa está en el medio del Atlántico un sobre que mandé a algún lado, qué sé yo, pero dentro de todo lo que es el el comercio, digamos, la distribución de cargas internacionales, uh -huh. eso tiene un impacto muy grande porque se pueden optimizar rutas, se pueden, no sé, cada paquetito además de tener la la la información de dónde está, podría tener cómo está compuesto, cuánto pesa, qué dimensiones tiene. Y eso para todo lo que es eh, comercio internacional, o sea, es información que podría optimizar todos los procesos también. Emiliano, eh, y todo esto de la Internet de las Cosas, eh, también muy aplicado a lo que es el, el hogar, ¿no? El uso cotidiano, más allá de la logística, de todo lo que hablamos recién, muy sí. eh, muy ap se aplica mucho a lo que vemos todo el día, la interacción eh, nuestra todos los días con... Eh, sí, además ya lo estamos viviendo. ...aparatitos de todo tipo. Tal cual. Pues, eh... Contanos algún ejemplo. Bueno, una de las cosas que, que, que estamos viendo hoy es el tema de las aplicaciones. Las aplicaciones no solo aparecen en los celulares, en los smartphones, sino que ahora también, por ejemplo, aparecen en las televisiones. En los televisores, claro. digamos, uh -huh. están apareciendo aplicaciones. Y una de las cosas, por ejemplo, que, que estamos acostumbrados a tener son, no sé, 25 controles remotos. Hay control remoto para, para una televisión. Para, para un todo. Para un bueno, exacto. Eso es algo que la realidad no... Eh, no es necesario, se podría llegar a tener desde una aplicación de un celular, por ejemplo, un control remoto universal, digamos, que, que, que mediante el cual se pueda controlar un aire acondicionado, un, un DVD, un home theater, etc. Y eso mismo vos lo podrías acceder desde cualquier lado, porque no dependería de como un control remoto con eh, de, de una luz infrarroja, digamos, que reciba el, el, el otro dispositivo. Claro. Sino que vos lo podrías controlar directamente desde su celular, Y eso, o desde cualquier aplicación, vamos al concepto de aplicación, que la podrías ejecutar uh -huh. desde una PC, desde un smartphone, desde, una, desde un televisor, desde donde quieras, y eso vos lo podrías controlar desde cualquier lado. Y también en, en, en, en, en algún aspecto, quizás que más, más a futuro no, Eh, aunque hoy en día se está llevando un poco a cabo es el tema del control de acceso no sé si han visto algunos edificios acá en Capital tienen sí. eh, la, la gente ya no entra con una, con una llave entra con, la, un, con, una, con, con un una token o con exacto. una tarjeta o con... exacto eso es RFID, RFID la misma tecnología que tienen la sube claro eh, porque justamente quizás que hay un inquilino se va el inquilino y ya tenía la, la llave y pueden hacer una copia etcétera entonces lo que hacen los tipos es cambian esa esa clave digamos que está en las tarjetas eh cada tanto, para, para que o sea, no, no, no quede este tema de que alguien se pueda quedar con una llave. Bueno, ese eh, es un ejemplo claro de cómo ya nos está impactando. Ya no estamos usando una llave, que es algo que se viene utilizando, no sé, hace cuánto tiempo, eh, mínimo, diría yo, 60, 70 años, que se usan llaves para, para acceder a cualquier lado, sí. eh, para un edificio, digamos. Eh, ya, ya se está utilizando un control de acceso eh, electrónico. Y eso hoy lo tenés en una tarjeta. Claro, y si pero le querés poner más seguridad, ¿sí? le metés la huella, la huella, la huella digital, digital, digital, o después, no sé. Un acceso biométrico, pero la tarjeta, imagínense que ya eh, vos vas a tener una tarjeta para entrar a tu casa, una tarjeta para tomarte el colectivo, quizás una tarjeta para entrar a la facultad, otra para el trabajo, te pasa lo mismo que con los controles remotos. Claro, claro o sea, no vas a tener 25 tarjetas de control de acceso. Claro. Sí, la mega billetera. Claro, y eso se va a terminar yendo de vuelta tu móvil. Claro, es mucho, más, mucho más flexible. Cuántas tarjetas de crédito se vienen acumulando bueno, ya hay tecnologías de, de las empresas más grandes de tarjeta de crédito que podés pagar con tu, con, con tu celular en, en, claro. o sea, en Estados Unidos, eso, eso ya existe. Entonces estamos viendo que cuando ya, no sé, se te acumulan control remoto, o se te acumulan tarjeta de crédito, o se te acumulan tarjeta de control de acceso, bueno, van a atender e ir a un lugar en común. De alguna manera hay que resolver eso, digamos. Exacto, sí, es una necesidad. Claro. Y, o sea, es una necesidad que quizás... Eh, la empresa que se puede adaptar y puede brindársela a un usuario, el usuario va a decir, ah, mira, me, me conviene tener esto porque me es más cómodo. Okay. Y ahí está, entra en el juego, el juego la competencia, ¿no? Y Emiliano, contanos una cosa. ¿Qué, ¿Qué papel o cuál es el interés que tiene eh, Level 3 en todo esto? Bueno, Level 3 es una empresa de telecomunicaciones global que brinda servicios a empresas. Pero dentro de, de, de, de lo que hace Level 3 eh, está todo el tema de las comunicaciones globales. Eh, Level 3 es dueña de los, de los cables de fibra óptica submarina que unen el mundo. Somos dueños de 56.000 kilómetros de fibra óptica submarina. Ajá. y Se toman en cuenta que la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros. Eh, podemos dar una vuelta con fibra óptica y nos sobran 16.000 kilómetros más para hacer un nudo grande, digamos. Y mm, nuestro principal interés justamente es el transporte de contenido. Todo lo que sea, cuando hablamos de Internet de las cosas y decimos que la, las cosas en el hogar se van a estar intercomunicando, van a estar generando información, o vamos a tener un, un paquete electrónico en el medio del Atlántico y desde nuestra casa vamos a poder saber dónde está. Toda esa información tiene que viajar por alguna red. Claro. No es que la, las, las telecomunicaciones, si bien existen satelitales, todo lo que es eh, medios guiados, que son la fibra óptica, los cables... Eh, es lo que más se utiliza para, las, para los anchos de banda que nosotros estamos necesitando uh -huh. eh, día a día Entonces, nuestro principal interés justamente es ser el, el, la mejor opción para transportar toda esta información Más okay. allá de que estamos brindándole los servicios a las empresas Que van a poder brindar estos servicios a, a su vez eh, eh, es, la, es la tecnología que los habilita poder transportar toda esa información Bien, perfecto Y tengo hago una, una última pregunta. cuánto ¿Cuándo ven ustedes que esto es el Internet de las Cosas, si bien está creciendo en forma gradual y claramente no va a haber una, una fecha específica, pero vemos cuándo es que realmente esto va a ser la, lo, lo más cotidiano? Cuando veamos el Sumum, digamos. Sí. Bueno, lo que está, según los estudios, eh, muchos coinciden que para el 2020 ya se va a ver un número muy importante, como que yo te diga... Eh, mínimo 40.000 millones de cosas conectadas a internet para el 2020 bastantes consultoras están coincidiendo en que en que el número va a ser así espeluznante va a haber más más cosas conectadas de las que hoy hay conectadas a internet bien, buenísimo bueno, eh, te agradezco muchísimo la, la comunicación el que hablaba con nosotros era Emiliano espinela Regional Product Manager de Level 3 vamos una pequeñísima tanda y ya volvemos Estamos escuchando Paul McCartney, ¿cómo sí. se llama este tema? El nuevo tema de Paul McCartney se llama Ñu. Ñu. Churu Ñu. Churu, churu, no churu, se le ocurría churu, que no... Churu, tengo tema. un nuevo tema. ¿Cómo lo ponemos? Yo. Hey, yo. ya está podrido de ponerle nombre sí, eso lo claro, ¿Cuánta tengo. ¿Cuántas veces el título? ¿Cuántos McCartney? temas tendrá? ¿Mil millones. Eh, muy monta, bueno, monta. Y se lo dedicamos a nuestra operadora, la señora que... Fern... Melina Fernández Anselmi, que hubo hemos... cambio de sí, no, no no sí, salimos claramente beneficiados. No sí, está, claramente beneficiados. No está el señor Javier Landovino, le mandamos un, está, ah, está ahí, está está ahí, un abrazo fraternal. Manica igual, viste, él sí, sí. es este jimeje. Bueno, escúcheme. Tengo también eh los lugares de sede que estábamos hablando para los Juegos Olímpicos. Perfecto. La idea completarlo. ahora, Estambul, Madrid y ¿Qué? Milán. No, Estambul, Tokio y Madrid. Ah, Tokio, Tokio, Tokio, Tokio, Tokio. Así que venían venían los eh, el primer ministro, los príncipes, no sé qué historia. Viene Rajoy, viene eh, el primer ministro turco, vienen todos, vienen, se vienen se arma los, todo, capos porque... del, los capos, del mundo porque vienen a pelear. ¿Te acordás que el cuando fue la elección de Río? Mm hace un par de años, fue el propio Obama, que patrocinaba Chicago, que fue sí. en alguna ciudad europea, no me acuerdo dónde, y perdió. Fue, sí. puso la cara dijo, va a ganar Chicago, va a Chicago, le dijeron, sí, toma, Obama, volvete. Era presidente de Estados Unidos, como quedó como ahí medio colegado del pincel. Sí. Tuvo que agachar la cabeza y decir, ok, Río, Dilma, Yaluretus, <risa> <risa> salu, sí. y, y nada, y se quedó. Y ahora vienen los mismos a pujar por sus ciudades. Sí. Eh, ahí por Estambul, por Tokio y por Madrid. Bueno, venía la, la alcaldesa de Madrid y todas y muchas muchas figuras Miró, eh, políticas sí. y vienen todos los grosos del Comité Olímpico del Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, los grosos de Arabia, de Qatar, bien, eh, los los, los príncipes no, no, no, no. esos que tienen un montón de petrodólares y qué sé yo, vienen Vienen acá a la Argentina esta semana En este caso, estas ciudades Fueron las únicas que cumplían los requisitos viste Que son como muy exigentes sí, Y siempre llegan con una terna y terminan eligiendo Para vos, Yamila, ¿quién va a ganar esta? Yo, ¿no? le, voy poner, eh, no, no, no, yo le voy a poner No, no, no, yo le No es un pro de eh, Hacer un análisis certero <risas> Tener en cuenta la estructura de las ciudades las, La infraestructura de cada una Y yo voy con Madrid Vas a ir con Madrid, bien ¿Cómo es? ¿Madrid, Tokio? No, no, no. Ni, Tokio, ni programa, Tokio eh. y Estambul ni escucha, pero... Yo vengo no, de Estambul sí, sí, por supuesto. Ah, que... claro, bueno, vos tenés más conocimiento Yo vengo de Estambul, nosotros? así que le voy a poner una fichita a Estambul Bueno, yo entonces le pongo una ficha a Tokio Y si ganamos todos nada. Y ganamos <risa> todos todo. todo. bueno. A ver quién, eh, quién invita el desayuno el Bueno, muy bien Ay, Perfecto Listo. Eh, El que gana, no, pero ¿cómo hacemos? Luego los que pierden los se que reparten pierden. el café y las medialunas Ahí está Listo. Y el que otro. no vamos a ingresar al estudio De ninguna manera Bueno, eh, ya estamos eh, Terminando este no programa feliz. Pero sí. queda un ratito Viste que eh, se armó todo un bolonqui con eh, Esto es para resumir muchas no Se armó un bolonqui bárbaro <risa> Y esto engloba un montón de cosas bueno En el mundo de internet Y de las de las grandes empresas de internet Con el tema de los datos Y quién daba datos y quien no daba datos Todo el tema del, del topo Snowden Y sí. toda esta historieta Bueno, a raíz de eso... De Snowden, que lo hicimos la semana pasada, ¿no? Como para para rematar todo... No, esto, no, bueno. ese, era, ese no es el Noden, ese es el del de, de Wikileaks. Ah, no, tenés razón. El soldado, el soldado. ya te vi venir ah, y sí. te frené. Chelsea. Gracias, Chelsea. El soldado, que es otro de los bolones que, que se robaron sí. por ahí, que tiene que ver con Wikileaks, sí. hace unos años atrás, y el tipo que lo condenaron a 35 años de prisión, y en el medio dijo, bueno... Si la hacemos la hacemos bien, ya estamos con toda la atención de los medios. Me hago... llamó María. Sí. Exactamente. Sí. Sí. Se hizo tienen tu, su, quiere, sus planes quiere, operarse. Sí, quiere quiere hacer que le empiecen un, a dar hormonas, pero urgente. Quiero hormona ya. ya. Eh, y hay todo un debate con la disforia de con la disforia de sexo en las fuerzas armadas de Estados Unidos y está se convirtió en un militante. El barrala, soldado. Es un militar soldado. militante. Exactamente. con Víctor, ¿verdad? ¿no? Sí, bueno, está está de Sopre. Sopre, acusado de traición a la patria sí. No, creo que traición a la patria no lo, ¿no? De eso no lo ca, Si no, de no de lo hubieran condenado sí. a muerte, todo el resto, creo que sí. de todos sí creo sí, que de lo que se la, la patria. Si mal, que ahí. te dan eh, por ejemplo 32 condenas a muerte, o sí. sea, te matan. Claro. Te, se, te te 900, 900 años de prisión y 32 sí. condenas a muerte. No, 900 años de prisión tiene sentido. Acumulan las acos, cosas, el código penal acá no no, no pero digamos, la gracias es que no, no tengas ningún... Eh, si descontás sí, ni... años por, por, por buena conducta y que por yo, los por un, igual, eso... Por dos por uno... Igual no, no, no llega. No, no, no hay luz al final de ese pasillo. No, no llegás no. ni que te... No, ni te bueno, de decíamos... Pero porque, hablando de la NSA, está, de claro, y todo eso. Se descubrió que espiaban a todo el mundo. Sí. Y entonces las empresas ahora te están blanqueando un poquito. empiezan a informar, o por lo menos a ser público a lo que informaban, y decir, bueno, nosotros pedimos... Eh, Pedimos información, de eh, los gobiernos nos piden información de, tan, de, tan, de tanta cantidad de usuarios. Y ahora le tocó el turno a Facebook y aparece la Argentina ahí, entre en el puesto número 15, de países que más datos, que gobiernos que más datos solicitaron sobre eh, sobre sus... Eh, empleados. Sobre, no, no, sobre sus usuarios. Usuarios. Exactamente. Dice que eh, se recibieron eh para eso tengo el número acá exactamente está en el puesto 15 con 152 pedidos sobre 218 cuentas acá tiene que ver casos policiales un montón de sí, no eso no, no, no, no. Sí, es de todo ¿eh? cuestiones que pide la justicia o los gobiernos de algunos países con respecto a algunas investigaciones que están realizando y ahora Facebook que se quiere hacer un poquito el buenito cuenta todo dice el primero es Estados Unidos el que más me pide después sigue en Alemania Francia el Reino Unido y un montón de países y Argentina está ahí en el puesto número 15 lo interesante bueno. del caso, perdóname, es que, de esos 152 pedidos eh, de 18 cuentas de usuarios de Facebook, su, eh, Facebook dice solamente entregó datos de los del 27% de los casos. Sí, porque por ahí se retova y no te da nada. No, eh, no, por, no, nada. Con, en muchos casos ellos consideran eh, que no con, hace falta o sí. que no es necesario, que no, no merita. Bien, que no no veo, no veo el televisor. No bueno. Amigos, nos vamos. Nos vamos. 11 de la mañana, 05, 06, 07. Sí. Nos despedimos hasta el lunes que viene. controlzradio.com.ar Saludamos a nuestra productora Yami, a nuestra operadora, a la, la Andoca, que por ahí, a todos los que nos conocen. Adiós. Adiós. Chao. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar